esto. ¿Vos ¿Estás cómoda ahí, Sí, extraordinario. Eh, bueno, a ver, situación, eh, cocina de la, del departamento de Luis Matini que, según dijo, se fueron a una vuelta para no molestar. Podría haberse quedado, pero él mismo se dijo, no, no me voy a tomar un café, tranquilo. Eh, Nicolás Olseviki, aquí conmigo. La cocina está, está linda, es un clima lindo, no hay mucho ruido de calle. Eh, estamos bien, digamos, en general y en particular. Estamos bien. Eh, no sé si arrancar por el lado de la queja y el llanto de, sobre la crisis que se está viviendo y específicamente sobre la crisis de la ciencia en nuestro país. Ya lo escuché yo a Nicol Seviki. Decir que justamente un país que quiere salir de la pobreza debería estar apostando mucho más y cada vez más a la ciencia porque es lo que lo puede sacar de la pobreza. Pero eso es muy difícil de entender porque nosotros somos emparchadores profesionales. Eh, o sea que le abro un poco el juego a él para que siga con su llanto habitual con respecto a esto o si quiere raje para otro lado creo que voy a rajar para otro lado <risa> bueno, si te no te bien. dejé mucho camino abierto <risa> y me, me dijiste que soy un llorón que en toda la columna por medio lamento la crisis no, pues ya hemos hablado de eso y yo ¿Qué? escuché con mucha atención esto, este concepto sobre la ciencia de hecho lo has sintetizado maravillosamente sí, sí, bien sí, en 10 segundos sí. Eh, sí, no, no la verdad es que además no hay muchas novedades con eso Y no va a haberlas en la medida en que no cambie el, el sistema el, No el sistema, sino el, por, al menos el gobierno Sí, bueno, y cuando cambie el gobierno también llevará otro tiempo sin Si dudas. es que hay buena intención al respecto Sin dudas, ¿Eh? sin dudas bueno. eh, Destruir es muy fácil, construir claro, es muy difícil claro. eh, También es muy difícil construir los consensos y creo que Eh, en, e, en eso está nuestra tarea como comunicadores: construir el consenso para que la gente defienda la ciencia como práctica. Eso es. O sea, que haya una, una conciencia eh, colectiva, popular, como se quiera, de que claro. la ciencia es algo en lo que conviene invertir. Sí. Así que eso va a ser trabajo de años, ¿no? Tampoco podemos esperar que... No, no, está, está de bien. Octubre... Está bien, pero en el mientras tanto se va empujando por donde se puede. Exacto. Dijo es, Fidel, este, el sistema se, se, eh, eh, se agranda cada vez más y, y bueno presenta cada vez más grietas. Nuestra obligación es colarnos como ratones por las grietas ante esa hipertrofia. Absolutamente, sí, sí, sí. Y, ah. y creo que tenemos un poder eh, los, los que comunicamos okay. para, sí, sí, para meternos y crear algún consenso por más que el consenso de arriba, el consenso eh, del poder sea sí. te te el contra. mismo y te no, esté no, jugando en contra permanentemente pero contra. me parece, de hecho creo que es algo que está pasando actualmente o sea creo que la divulgación científica ha tenido un boom que vino relacionado con las políticas públicas de ciencia sí. previas a, al ascenso de Macri al poder Y que esa divulgación científica empezó como a retroalimentarse y empezó a alimentar a la gente de un deseo de saber de ciencia. Ah, okay. Y yo siento que hoy en día es mucho más fácil convencer, si bien sigue siendo difícil, es mucho más fácil que hace 10 años convencer a la gente de que conviene invertir en ciencia. Más allá de lo económico, hay, una, hay un deseo de conocer o yo noto al menos que se ha abierto una ventanita de deseo de conocer que es difícil de cerrar una vez que la abrís y aparte lo que es más difícil es convencerse porque yo me incluyo en las generales de la ley de que no es un gasto secundario es al contrario, es una inversión primaria no pero es muy difícil entender esto bueno, la ciencia y sí, hacerla a un lado porque tenemos otras necesidades ¿no? sí. esto bueno es inútil Sí, sí, totalmente. Va de o sea, suyo eso. Ese es en la. Digamos, en el, en el costado pragmático es eso. Es sí. decir, bueno, mirá, loco, o sea, estudiar, ponete a ver qué pasó con la historia de los países pobres que invirtieron en ciencia y vas a ver que todos tuvieron un desarrollo económico brutal. Sí. Y fue okay. gracias a la ciencia. Okay. Y ese es el costado pragmático. Y el otro costado, que es el costado que a mí me gusta enfatizar siempre porque es el que menos se eh, destaca, sí. digamos, mm. es, es lo que nos hace humanos, la ciencia. Ajá. La ciencia nosotros nos humanos, distingue, digamos ¿no? Exactamente, sí, en claro. el sentido de que somos un bicho que conoce nosotros Es muy fácil olvidarse que somos un bicho sí, O sea, primero. es muy fácil olvidarse primero. que somos un bicho sí. Entonces, recuperar un poco esa idea de que somos un producto de la selección natural Como todos los otros bichos sí. Y que además podemos conocer Me parece que de alguna manera te fortalece mucho la importancia que tiene el conocimiento para el humano como humano. Ajá, o sea, yo ajá, digo, ¿qué, okay. ¿qué me sí, hace sí. humano a mí? Sí. ¿Qué es lo que hace que yo sea diferente de... del eh, chimpancé sí, o del sí. bonobo? Mm. Y yo digo, bueno, después eso lo puedo charlar en otra columnita, que qué nos hizo humanos, sí. eh, que hay unas hipótesis muy lindas, pero yo digo, hay algo en lo cognitivo. O sea, hay, hay alguna diferencia cognitiva que tiene que ver con que nosotros evidentemente llegamos a entender. El mundo de otra manera sí. No es que lo, el resto de los animales No lo entiendan de alguna manera De alguna manera lo entienden Pero evidentemente nosotros lo entendemos de otra Tenemos cerebros sí. con, más, con más neuronas sí. Tenemos mayores conexiones En ciertas áreas del cerebro Que todo el resto de los bichos sí. Hacemos arte Hacemos música eh, y, y llegamos a interpretar el mundo De una manera que es Muy aguda y a la que no podemos renunciar no, no podemos... pero dentro de eso también eh, hay un elemento que, que abunda y que ya fue definido por Albertito Einstein que es la estupidez no y ese es un elemento importante a tener en cuenta en ese, en ese desarrollo de a ver qué nos hace humanos la estupidez no nos hace humanos digamos es un elemento que está jugando en contra todo el tiempo a pesar de que Es un sentimiento humano, es una sensación humana, es eh, una cualidad, si querés, humana. Sí, yo me pregunto de dónde, o sea, ¿qué, qué es la estupidez, no? O sí. sea, es, <risa> bueno. ¿es vagancia la estupidez? No. no. ¿Y no es en un punto la estupidez, no es en algún punto la renuncia a conocer...? Sí, ahí, ahí está... El, sí, sí. el sentirse cómodo en el desconocimiento, el sentirse cómodo en la ignorancia. Sí, sí. o el sentirse cómodo con un pequeño conocimiento es la zona de confort, digamos, ¿no? Sentirse cómodo con eso y creer que ahí está, listo. Y eso es una forma de la vagancia. <risa> me agarro la tos, mira, no me hables de estos temas. Eso es una forma de la vagancia, de alguna manera. Sí, sí. O sea, si el, se el quiere, sí. Es, es reversible la estupidez. Mm. <risa> Yo creo que sí o sea Yo creo que es reversible ¿Uno puede dejar de ser estúpido? Yo creo mía! que sí Estúpido en el sentido en el que estamos hablando sí, ahora ¿no? A esto nos referimos eh, yo, sí. creo, yo creo que uno puede dejar de ser estúpido O sea, creo que tiene que hacer enormes esfuerzos Y tiene, también que ten, tendría que contar con alguna cuestión no, digo, no sé si estatal Pero alguna cuestión externa Que lo ayude, que lo guíe Para dejar de ser estúpido Sin dudas eh, Claro Tiene que haber una, una cosa estatal. ¿no? Sí, sí, o... Oficina estatal para dejar de ser estúpido. <risa> para superar tu estupidez bueno. Sí, o... Bueno, ahí está la importancia de los maestros, ¿no? O sea, ahí, yo... ahí, va, ahí voy. Ahí voy eh, ahí. Digo, sí. Yo tuve un gran maestro en, en, en temas de ciencia que fue Leonardo Moledo. Sí. Eh, que a mí me la verdad es que me abrió un mundo. O sea, yo lo conocí muy joven mm. y Leonardo a mí me mostró un mundo que yo hasta ese momento desconocía. Sí. Y me mostró que había algo. O sea, probablemente si yo no me lo hubiese cruzado a Leonardo... Hoy lo único que estarías leyendo sería literatura Porque yo siempre fui muy devoto de la literatura Claro, de, de hecho vos sos doctor en letras Yo soy doctor en letras ah, claro. El otro día en la presentación Estuvimos juntos en la presentación de un libro De, de, de quien nos prestó su casa sí. de Luis Martini, sí. Y se me acercó un oyente tuyo Y bueno, a, a, le gustaba mucho la columna, me decía que, de, que le encantaba, que le habría muchos temas, que yo era un poco positivista. Ajá. Un poco, y, Un poco, dice, un poco bueno, no, yo soy no. de todo positivista, <risas> soy esto. Pero y le digo, pero ¿y sabes qué es lo más loco? Le dije, lo más loco es que yo soy doctor en letras. Se quedó congelado el otro. pasmado <risas> se queda. <risas> se quedó así como viste claro, ese porque, se bueno, porque hay un prejuicio que si sos doctor en letras ¿por qué vas a estar hablando de ciencia? sí, absolutamente como si la ciencia no estuviese en las letras y, y además como si, las, como si haberte doctorado en letras o haber estudiado una disciplina te invalide. Y, y no solo te invalide sino además te impida capturar la esencia de eso que vos querés conocer sí okay. eh, y, no, y como, si, como si haber estudiado letras no te diera un plus Haber Eso. estudiado letras, Eso. haber estudiado otra disciplina. Sí. Yo, por ejemplo, estudié, estudié letras, pero además hice una, eh, una orientación muy libre. Entonces estudié mucha filosofía. Cuando sí. Estudié letras, estudié filosofía de la ciencia. Ajá. Eso te da otra visión que probablemente el científico que trabaja de científico no tenga. Ajá. Y te da otras herramientas para comunicar. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí hay un problema que, que hemos tocado tangencialmente en algunas columnas Que es el tema de la hiperespecialización Eso es. Y la idea de que para hablar de un tema uno tiene que ser el mayor especialista en ese tema Que Es en definitiva el tema que traías para hoy. Eh, es en definitiva el tema que vos me mandaste. Tardamos en el... desembocar, compañero. Pero fue un, sí, un, no. fue un rodeo maravilloso, no, maravilloso. Fue un rodeo perífrasis. De hecho, la gente va a pensar que estuvo preparado. <risa> que, que está, esto está ionado. No, no, no te creas. Eh, nadie piensa eso. Pero ni mamados piensan eso. Pero bueno, llegamos, llegamos, eh, llegamos bien. Sí, a la hiperespecialización. ¿A qué nos referimos cuando decimos hiperespecialización? A la idea de que cada disciplina particular, y es más, diría cada subdisciplina particular dentro de las grandes disciplinas, sí. tiene que ocuparse pura y exclusivamente de aquello que la atañe. Es decir, que ya no, no solo no se ve el bosque, sino que tampoco se ve el árbol y se ve, a lo mejor, una ramita con una hoja. O un filamento de esa hoja. <risa> o un filamento de la hoja, eh, sí, sí. Sí, sí eh, yo voy entendiendo. Eh, sí, y esa hiperespecialización nos quita una mirada holística, una mirada general, que de vez en cuando se debe echar sobre nuestros asuntos. Absolutamente. Claro, claro. Yo creo que, eh, y, y es más, estoy convencido de que los mejores científicos a lo largo de la historia, sí. son los que tuvieron una mirada general. No me gusta mucho la palabra holística porque se usa mucho para cosas eh, zen y ese tipo de cosas ah, que no, no Ah, no, no, está bien. Pero está bien, igual está No, no, sacarla porque yo la uso con, con el sentido de, de lo general. De lo, de lo general, general. Sí, sí. Para mí, eh, eh, sí, el gran, el gran científico en, en algún punto, o sea, sin duda hace falta lo que Kuhn denominaba ciencia normal. Eh, Tomás Thomas Kuhn es un, uno de los más importantes filósofos de la ciencia del siglo XX y el tipo tiene una teoría básicamente que la ciencia funciona en base a periodos de ciencia normal donde todos los científicos están trabajando dentro de un paradigma Ajá. y hacen más o menos lo que hay que hacer dentro de ese paradigma Eso y de es. repente se produce una revolución científica. ¡Pum! Ejemplo, relatividad. Claro. De repente aparece un tipo que. Cambia todo. Piensa fuera. O claro, sea, ¿viste? como sí, dice. Sí. Eh, de Delutier, razona fuera del recipiente. Exactamente. Pero bien. Sí, pero bien. Sí. Razona sí. fuera del recipiente bien uh -huh. y de repente cambia el paradigma. Y entonces sí, vuelve bien. a aparecer un periodo de ciencia normal en el que de nuevo cada científico trabaja en algo pequeñito, chiquitito para. Y cuando aparece ese tipito que da vuelta al paradigma. Eh, siempre hay una cohorte de estúpidos que están en su zonita de confort y se quejan de o declaran no válido lo dicho. Por este individuo que viene acá, no sé a qué, a cambiar todo. Por supuesto. Y tengo como, que empezar todo de nuevo. Como todo revolucionario. <risa> claro, exactamente. O sea, todo revolucionario sí, tiene. Lo sí. primero que tiene un revolucionario es detractores. Sí, claro, eh, claro, claro sí, eh, Lo más sí. fácil es. Eh, bueno, lo venimos hablando, mantener el statu quo, sí. la estupidez. Sí. ¿no? Eh, mm. Permanecer en esa zona de confort. Sí. Eh, de hecho, la. Eh, si, Todas las grandes teorías científicas... Todas las teorías que uno considera... Teorías revolucionarias para la ciencia... Fueron muy resistidas... Ajá, la evolución, sí. la relatividad... Fueron mm. teorías muy resistidas... Hasta que mm. se comprobó... Por lo menos parcialmente... Sí, como comprueba sí. la ciencia todo el tiempo todo... Sí. Que bueno... Ahora si, si mirás el vaso medio lleno... Esa misma resistencia... Es la que provoca... A, a, a lo mejor por, por, por capricho y por reacción las apariciones de los nuevos paradigmas. Sin esa resistencia todos estaríamos más o menos conforme con Newton y nadie hubiese revisado nada. Total. Claro. Y, y además la, la ciencia tiene una particularidad que es que uno no puede tirar una idea y decir una, ja, tuve una idea brillante, la teoría sí. de la relatividad no funciona. Por Acá en la cocina de Matini sí. se nos ocurrió a Pessoa y a mí Muy bien. que la teoría de la relatividad no funciona. Ajá. que En realidad lo que hay es... No, no se curva el espacio-tiempo ni nada de todo eso. En realidad es un, es un duende mágico que está moviendo las cosas. Sí. Eso no es un pensamiento revolucionario. digo Hace falta la resistencia de la ciencia para forzar claro. al científico revolucionario claro. mm. a dar buenos argumentos. Sí. Porque es parte como de tener... la resistencia es la duda también, ¿no? Exactamente. Ah. O sea, es tener un buen antagonista retórico. Eso, eso. Digo, ¿cuándo salen las mejores conversaciones? ¿Cuándo salen las mejores ideas? Cuando uno tiene un buen antagonista retórico. Claro. Un tipo que te pinchen los lugares en eso donde vos no querías es, que te eso pinchen es. Pues porque es, vos sabes que son los puntos débiles eso pasa en el, en el periodismo también no con, lo, con la técnica de la entrevista y esas cosas este no, no se necesita digamos ser malvado en las preguntas y buscar siempre no, no, se necesita de alguna manera acompañar el desarrollo de la idea del otro y poder sacar también mejores cosas de ahí Que es científico esto. Y yo creo que sí. <risa> científico. Sí, y ser incisivo con las preguntas en los momentos en que uno se da cuenta de que el entrevistado teclea, claro. que el entrevistado duda. Sí. Que el entrevistado se incomoda incluso. A veces sí. está muy bien. Sí. Si él se incomodó, hurgar, ¿no? Ahí, ¿Qué está pasando ahí? ¿Yo te incomodo? Me incomodas, Quique. La verdad que me incomodas. <risa> bueno... Eh, nos vamos a volver a encontrar quizá en la misma cocina de Luisito Mattini con este Jameson, unos, un, poquito, un poquito de hielo y no sé en qué estado de temulencia. Nos veremos. Gracias, lo escuchaste a Nicolás Olseviki aquí en el desconcierto.